11 de octubre de 1973 19 horas, Pascagoula, Mississippi, Estados Unidos Charles Hickson de 42 años y Calvin Parker de 19 se encontraban pescando en el muelle del río que atraviesa la localidad mientras conversaban sobre asuntos intrascendentes una luz azul se aproximó a su posición se situó a apenas unas decenas de metros de ellos quedó estática sobre el muelle a menos de un metro de altura Atónitos observaron como tres figuras humanoides surgieron de su interior. Asegurarían ambos que estos enigmáticos seres lo condujeron al interior de la esfera luminosa. El resto de la experiencia sería realmente increíble. Nada más ocurrir aquello acudieron a la oficina del sheriff local Le explicaron lo sucedido Barney Mazzi se mostró escéptico Sin embargo decidió investigar el suceso Tan extraño era aquello que quería llegar al fondo de lo ocurrido Su primera sorpresa llegó cuando elabora el primer atestado Y es que varios de sus hombres acudieron a su oficina Con los relatos de numerosos vecinos de la localidad Que esa misma tarde aseguraban haber visto una extraña luz De origen desconocido sobre Pascagula En cierto modo el relato de Parker y Hickson venía a ser ratificado con aquellos testimonios. Tras conocerlos decidió someter a las víctimas a un exhaustivo interrogatorio. Al tiempo solicitó al astrónomo Josef Alan Heine que se acercara hasta allí. No obstante durante más de dos décadas Hynek había sido el investigador ovni autorizado por las autoridades militares del país. El interrogatorio fue severo, duró nada menos que tres horas, pero tuvo trampa. Según reflejó en su informe del sheriff, los testigos no cayeron en contradicción alguna pese a las numerosas redes que les tendieron. Hicimos cuando pudimos porque se contradijeran, pero sus testimonios resultaron coincidentes, escribió el agente Macis. Según explica en ese escrito, tras los interrogatorios, los policías accionaron una grabadora oculta en la sala en donde se encontraban los protagonistas de la odisea. Acto seguido dejaron solos a los personajes. Si todo fuera un fraude, durante las horas que permanecieron sin custodia policial harían comentarios que decantarían las pesquisas en esa dirección. Sin embargo, cuando los agentes revisaron el magnetofón descubrieron que pese a estar solos, mantenían en sus conversaciones el mismo relato. No había ningún indicio de que estuvieran mintiendo. Pese a ello el testimonio resultaba de lo más increíble. Según dijeron aquellos seres aparentemente humanos pero con algunas extrañas particularidades los condujeron al interior de salud. Se encontraron en una especie de estancia oval en la que no distinguieron apenas nada salvo que se encontraban como flotando. Fueron sometidos a una especie de análisis médico mediante algo parecido a un ojo metálico que les examinaba. Al cabo de unos 20 minutos fueron conducidos de nuevo al muelle. Habían vivido lo que se conoce como abducción. ...pero en aquella ocasión hasta la misma policía pudo investigar el hecho nada más producirse... ...y lo hizo sin encontrar evidencias de fraude alguno... ...un hecho increíble pero narrado por personas creíbles y sin contradicciones. Apenas dos días después llegó al lugar el astrónomo Hynek... ...él completaría con su estudio el informe policial... ...pese a tratarse de un hombre muy escéptico sus conclusiones fueron claras... ...textualmente dijo lo siguiente no hay ninguna duda de que esos hombres han sufrido una experiencia bien real sobre cuya naturaleza física no estoy seguro pero son absolutamente sinceros y este caso debe investigarse en relación a otros miles de testimonios similares que se han denunciado en los últimos años pero para asegurarse de sus percepciones Hynek decidió someter a los testigos a una regresión hipnótica era otra forma más de cerfiorarse de la realidad del suceso El encargado de la hipnosis regresiva fue el doctor James Heider, un ingeniero civil de sobrado prestigio en la materia la sesión duró varias horas fue intensa, los dos testigos revivieron minuto a minuto todo lo que vivieron durante la casi media hora que duró la experiencia tras realizarla el doctor Heider aseguró que ambos habían vivido una experiencia real independientemente de la interpretación del hecho y de su autenticidad física en el expediente dejó bien clara su postura del siguiente modo es imposible fingir bajo hipnosis un vivísimo sentimiento de terror como el que ellos manifiestan nunca se encontró explicación para el suceso Pero de lo que sí estuvieron seguras las autoridades es de que aquellos hombres no mintieron.